En M24 comienza Salud en movimiento coordinación general asociación de funcionarios del casmo Buenas tardes, empezamos otro jueves más con la audición de AFCASMO en Salud en Movimiento. Buenas tardes Javier, ¿cómo andás? Buenas tardes, un saludo a, a, ahí, a la, las compañeras, a los compañeros. Un saludo también a nuestros antecesores, ¿no? en, a, a los micrófonos. Todo por la misma plata, vamos a saludarlos <risa> porque el jueves pasado quedamos entre Varela, pegados... Eh, no, vergüenza, es vergüenza, un... pero bueno, está sí. ahora queríamos saludarlos porque está siempre están con nosotros Siempre nos dan el pie para para la entrada a la radio y no, con la mejor onda Bueno, un saludo muy grande a todo por la misma plata va, A todos por dos pesos, ¿te acordás? Es de Capuzotto, sí Y después era el casero aquel que tiene más vuelta, más cambio el casero este Dio, dio unos cambios varos ahora, no sé qué es Al principio estaba como con el pueblo y ahora es como un fachito más. No no entenderás que es muy común eso, ¿no? Se dan esos fenómenos eh, en Sociales. muchos ámbitos, ¿no? El, el vecino aquel que, que te saludaba con perfil bajo, que que se surcía los ahí las costuras los pantalones y que apunta las, las medias, ¿viste? Y, y después que te cambia a ah, la vuelta, ¿no? Sí. Ese que el vecino que te da el, la tacita de arroz, pero después habla por atrás tuyo, ¿no? Como hay algunos casos que a veces nos pasan, ¿no?, en, en, en el sanatorio o bueno, en los locales. Ah, cuando no se concursa y se aparece en lugares de, de ahí, de privilegio. Opa, decir, opa, lala, ¿cómo mal, es de... esto?, ¿Cómo, ¿cómo viene la cosa? Hay lentes con cadenita, coche nuevo. Habla Pero bueno, tal, a poco uno va viendo la, las situaciones. Bueno, Javi... Eh, Hola, ¿qué tal? ¿qué, ¿Cómo te va, <risa> no? Vamos a dar la, que... Estamos escuchando Los Redondos, eh, Gualicho... Eh, una canción del último uh -huh. bondi a Finisterre eh una a mí mis mayores bandas y que un tema que me gusta mucho. Bueno, es lindo. ¿Te, ¿Te gustan Los Redondos? Lo sí, me gustan, sí. Ahí va. No soy fanático, pero bueno, los he visto inclusive, eh, pero no sí, me reconozco que es una buena banda y bueno, es lindo, linda, linda música. Che, Javi, ahora que estoy de este lado, porque sí. como empezamos al revés, te voy a decir a vos... Eh, ¿Con qué número nos podemos comunicar, Javier? Eh, ¿No lo tenés anotado? Sí, lo tengo anotado, ¿verdad? Ah, buenísimo. ¿Cuál es? Acá, este que dice... Ah, 098-979-979, podés llamar para mandarnos mensajes, para bueno para hacer críticas, para aportes, más que nada. Y bueno, repetimos, 098-979-979, y después, bueno, siempre estar atento a las redes también... Eh, Ahí en el Facebook, Instagram, todas esas, eh, como se diría, eh, además de redes sociales. Y aplicaciones, ¿no? Aplicaciones, ¿no? claro, hay que y, y ahí. ¿de qué estará ahí? Y maneras de ver. Queremos saludar un gran fuerte abrazo a El Beto. Ah, El Beto. ¿Viste? Ahí va, ya <risa> nos cerró, Beto. Ya nos cerró, Beto. Ya nos nos cortamos acá. No, ah, viene alquimia. <risa> <risa> pero bueno, Beto, lo vas a tener que aguantar por lo menos 50 minutos más. Bueno, Javier, vamos a empezar eh, con el tema de esta semana que ha pasado. Pasaron varias cosas. Bastantes, bastantes. Eh, tuvimos Dinatra por Zoom, pero por suerte se, se pudo llegar a, a unos planteos que fueron muy cortos, de eh, la verdad fueron muy cortos, pero bueno, eso después lo vamos a seguir hablando y explicarle un poco más a, la, a los compañeras y compañeros. Quería, para empezar, hablar sobre el tema del comité de para la selección del comité de sanatorio número 3 que van a ser mañana de 9 a 16 horas hay un gran porcentaje de delegados que en la aplicación que se postularon para para el comité hoy estaba hablando con Pablito, ¿viste? Y me dijo que en la aplicación habían en la aplicación no, en el correo habían mandado de 10 a 12 compañeros que querían marcha bueno, al comité de base, eso bueno. es buenazo, eso quiere decir que se están nos estamos uniendo y moviendo en el sanatorio 3 que es una buena una buena señal para la patronal más que nada Total. en estas avanzadas que hace, que son avanzadas que bueno, con procesos eh, digamos tímidos, pero que en un momento es como bueno, hay que decirle, quédate quieto porque ya está claro. ahí lo que está haciendo la La, el colectivo, ¿no? En cada rincón de, de la institución Porque si te pones a pensar, Javi eh, Te van te van como, viste, mechando cosita Mechando ah, cosita, mechando cu cosita Cuando querés ver, pa, baja el, el verticalazo Y ahí no hay nadie con qué Lo puede zafar ¿no? Porque el sindicato, sí Son eh, procesos de mucho tiempo Entonces, por lo general, se tiende a esto, ¿no? Mientras no me toque a mí Pero lo que nosotros hemos insistido eh, Durante muchos tiempos, años es eso, que en un momento llega ¿no? a, a tu alrededor, a tu baldosa, a tu lugar de confort, y bueno, eso es lo que no hay que permitir, y también lo que es eh, esto que se llama solidaridad, cuando vemos que hay un sector que está, bueno, siendo atacado, rodear, contener, y bueno, estar ahí presentes también como para demostrar, y en este caso me parece que esto de los comités de base es muy bueno, el sanatorio 3 tiene una historia también de, de, de, de lucha muy importante, allí hay muchos compañeros que... ...se ponen ahí la bandera en la espalda de Ascasmo, así que bueno, es una buena señal... ...y que se empiece a contagiar en otros eh, locales también. Sobre todo eso, el contagio de compañero, y para que vean que esto viene por todo también, ¿no? Porque a veces, muchas veces, uno piensa, bueno, eh, la chacrita de uno, hasta que no la toquen... ...como decías vos, no, la, no vamos a movernos, pero... La chacrita de uno es la chacrita de todos, si te pones a pensar, si empiezan por enfermería, empiezan por servicio, empiezan tocando los sanatorios chicos, como es el 3, que ahora quedan dos sanatorios, el 2 y el 3, eh, empieza con el 3, empieza toda una reestructura, después en el 3, que ya está empezando en el tema de enfermería, en el 3 está muy, está muy bravo el tema de reestructura. Eh, están sacando gente nurse, están sacando turno las nurses, hay todo un movimiento de, de enfermería, de nad, de, de CTI, UTI, se tiene neonatal que es muy importante, ¿no? Estamos hablando con los con los bebés chiquitos, después vlog también. Y en ese caso queríamos hablar con la con la compañera Luz, que vos la conocés un poco más porque has tenido más charlas con ella y eh, queríamos hablar con ella por el tema de, de enfermería y de cómo ¿Cómo eh, jode todo esto la reestructura? ¿Cómo jode la reestructura a todos los, a todos los planos de la asistencia, ¿no? principalmente? Sí, más que nada, ¿cómo repercute en el usuario todo esto, verdad? Eh, bueno, y por algo también hay como determinados parámetros internacionales también que tienen que ver con la enfermería, que tienen que ver con la cantidad de paciente de enfermero, con licenciado en enfermería que tiene que dar por piso, y bueno, todo eso hace de una... Bueno, un trabajo en equipo que evidentemente en los últimos años se viene deteriorando también Y eso es lo que tenemos que salir de esa lógica de confort, de esa baldosa Y bueno, empezar ya... Venimos dando algunas demostraciones porque evidentemente ha sido bastante la tempestiva de esta patronal Así que bueno, no sé, sos vos Le damos el pie a luz Que pase Bueno, pasa a luz Hola, hola ¿me escuchan bien? Sí, hola, barro, Buenas, espectacular. Buenas tardes compañeros, un gran abrazo, ¿cómo están? Muy bien, acá, mirando bueno. un poco la lluvia acá de la ciudad vieja, pero bien, Ahí bien, va. bien bien. Bueno, yo con, con profunda tristeza me da escuchar estas informaciones, pero no, no asombrada, ¿no? Porque la historia del CASMO ha sido, desde que yo empecé a trabajar hasta que me jubilé, pelear por, por, por las mejores condiciones de los trabajadores y de los usuarios. Pero bueno, nunca hay que dejar de pelear y nunca hay que dejar de, de, de, de, de resaltarlo en la importancia que tiene la labor del equipo de enfermería, la labor del cuidar al paciente, de cuidar al otro, ¿no? No estamos hablando de una empresa cualquiera, estamos hablando de un lugar donde brinda el cuidado al, al usuario. Y este y bueno, las reestructuras siempre tienen sus riesgos grandes, este en manos de este tipo de organizadores, directores, jefes, yo que sé, no sé cómo llamarle, que hacen que buscan la, la, la eficiencia del trabajo, pero no un cuidado integral de lo que es el usuario y mucho menos el cuidado del trabajador. Entonces este, es como muy contradictorio, va como opuesto a lo que es, desde el del, del punto de vista internacional, lo que está siendo considerado enfermería. Esta pandemia vino a demostrar la importancia que tiene el trabajo del equipo de salud de todos los integrantes del equipo de salud. no es menor fue un momento en el, en el que el mundo paró y ya no importaba nada no importaba el, lo que tenías el dinero la plata no, no no no importaba nada importaba el cuidado de la salud Y tristemente se perdieron muchas vidas y, y muchas este, familias desmembradas a causa de esta pandemia y quienes estuvieron allí. Eh, sacándole y poniéndole el, el, el pecho, bueno, los enfermeros, los, los, los que trabajaban en, en equipo de salud, auxiliares de servicios, desde el administrativo, el portero, todo aquel que pudo brindar un cuidado, ya sea al usuario o a la familia, bueno, ese fue el, la persona relevante e importante durante todo este periodo. Pero tristemente vamos solucionando eso y empiezan a eh, pensar en lo económico en vez de pensar en formar gente, en tomar más personal, en entender que la capacitación es fundamental para el trabajador y todas esas cosas, bueno, reestructura. Y en la reestructura, quieren en broma? En broma, tristemente, al usuario y al trabajador. Es mentira, porque la reestructura que no está hecha sentada junto con los trabajadores para ver qué es lo mejor para el usuario y para el que trabaja, aprovechando la tecnología, aprovechando los avances que hay, aprovechando una mejor comunicación, y dejarlo de lado de la crisis de valores, ¿no? Pero sabemos que estamos entre ante un mundo que, que no aspira a esto, el que, que el que está ahí quiere ganar más, tener más eficiencia, y no quiere en realidad este una atención humanizada, como es internacionalmente se está diciendo que debe ser el cuidado de la salud de, la, de las personas, porque el cuidado de la salud de las personas hacen de que este planeta siga con vida, ¿verdad?, Sí, y la, las personas, que los, las trabajadoras y los trabajadores que hacen esa tarea también tienen que tener una cierta también salud mental, tienen tener sus media horas de descanso, también un ritmo laboral que les permita estar con todos los reflejos en condiciones como para lúcidamente poder resolver situaciones que muchas veces se escapan de la, de las manos, que son adversas. Y bueno, esa es la tarea también de... De, por ejemplo, en la enfermería, o que sos enfermera y que has trabajado en, en, en bloc, ¿verdad? Sí, yo te digo que la, las tendencias internacionales y actuales, también fui yo fui licenciada en enfermería en block ilúgico ante todo mi, mi labor en casmo pero también soy formada y soy especialista en salud mental y enseño en, uh -huh. en la facultad de enfermería, este, soy docente, y todas las teorías de enfermería apuntan a que eh, la persona va a cuidar del otro si se cuida a sí mismo. Exactamente, es impensable. Y estas y estas actitudes patronales y estas estas cosas de, de no, no dejan que la persona se cuide a sí misma, porque la persona está en el medio de poder cumplir con lo que con lo que debe, la, la, el chantaje emocional que hay de que como este, cuidamos del otro no podemos abandonar las cosas, porque no podemos, porque el, el primero que se siente mal es la persona que abandona de atender a un usuario, ¿entendés? Y, y eso hace que la persona se vaya cargada de... No, en vez de irse con, la, con la, tarea, la sensación de la tarea bien hecha, se va con la sensación de que apenas pudo y que se siente mal, y esto es lo que lleva a los trabajadores a lo que se llama brutalmente el quemado, el síndrome de darn Es decir, tarde o temprano una mala organización institucional lleva a que los trabajadores enfermen, aumentan las certificaciones, aumentan las renuncias, hay más movilización de personal, Un equipo de trabajo funciona bien si se permanece en los equipos de, de trabajo, o sea, si tiene sentido de pertenencia, si yo organizo a la gente y no si la estoy movilizando como si fueran eh, cosas en el tablero de ajedrez, ¿entendés? El, el usuario tiene que reconocer, miren, si ustedes saben, leen artículos científicos, los, los pacientes no se van con la sensación de que, que qué lindo el medicamento que me dieron o lo que me hicieron o lo que fuera, se van con la sensación de aquella persona que entró a su habitación y la atendió con, con un cuidado humanizado. De esa sonrisa, de ese darle la mano, de escucharle, de, ese, de esa persona que hasta le trajo la alimentación y pudo sonreírle, esas son las cosas que, que el paciente se lleva. Y a la vez, esas son las cosas que también yo como profesional lo digo, es lo que me he llevado durante toda mi vida. A mí lo que hice, estoy jubilada, mi cuerpo ya no daba para para más, pero en el sentido de que... Eh, Volvería a hacer lo que hice porque la sensación de cuidar al otro, cuidarlo bien, es algo muy hermoso, muy lindo, muy solidario y hace que las personas sintan mejor. Ahora, en una situación de caos, imposible. Y cuando haga, cuando en esta institución hablan de sacar licenciada de enfermería, no porque un alguien sea más importante que otro en el equipo de salud, pero hay roles diferentes. Hay role. uno Un licenciado de enfermería no está para hacer la tarea de la, de la enfermería en el sentido está para trabajar, colaborar, hacer lo que sea, pero tiene que, en su obligación, la administración, la planificación, la organización, este todo lo que es recursos materiales y humanos es responsabilidad del licenciado y eso va a funcionar si existe, si no está, la docencia. Nosotros tenemos desde que empezamos nuestra carrera la obligación de hacer docencia en los lugares de trabajo. Yo no puedo hacer docencia si tengo mucho más personal de que corresponde. Lamentablemente no se ha avanzado lo suficiente con la ley de, de enfermería como para poder poder este, legalizar, porque es una forma de obligar a las instituciones y lo único que está legalizado bien de la cantidad de personal que debe haber en relación al paciente es ETI, eso está por ley, entonces ellos no pueden moverse de esto y hay argumentos. Lo otro, vemos tristemente que al no estar legalizado, todavía no se, no se llegó a eso, eh, lo hacen de cualquier manera. Pero no te puedo asegurar que no sale de la misma manera atendido el paciente cuando están los recursos humanos adecuados para cada sector. Y esa responsabilidad, y en eso hago una, un llamado muy importante a mis colegas, que no están para decir sí, señor, que no están para hacerle caso a lo que el doctor le plantea, ellas tienen una formación profesional que tienen que atender los grupos de trabajo, planificar, conocer, hacer docencia y defender su personal. Porque uno defendiendo tu personal defendés la atención del usuario. Y defendés tu propia salud mental también y física. Pero pero no hay que no hay que temerle a enfrentar y a decir esto no se puede. Hay, hay maneras de buscar recursos y tener científicamente comprobado que tú en un lugar donde como lo decía hace un rato, donde hay neonatos no puede no haber nada. Hay una obligación profesional. La enfermería está siendo reconocida a nivel mundial este como una de las profesiones que más hay que indicarle el en el sentido del respeto y de la preponderancia que tiene. Vuelvo a insistir, es enfermería el que está 24 horas con el con el usuario. El médico viene, indica, sabe el diagnóstico, estudió para eso, todo fenómeno, si tiene una atención humanizada mucho mejor, pero el que está allí, viendo el dolor... Este, hablando de, de al paciente de descodificando el lenguaje médico explicándole lo que fue educando para su alta eh, en fin eh, dando un trato humano que cuando solo el que está enfermo sabe lo que se siente cuando está de, se está del otro lado y que necesitas del otro este ese es el enfermero pero si el enfermero no puede no tiene si no tiene el, el tiempo necesario, va a ser lo, lo, lo mínimo necesario para poder cumplir con su tarea, para que, entre comillas, como dice, no le arranquen la cabeza, pero todo lo demás que es la profesión y el trabajo de salud, en la salud, queda en Entonces, es fundamental un llamar a atención a las colegas que, se, que reaccionen, que también son integrantes de sindicatos, que tienen la obligación de hacer respetar la profesión, Que no, no, no que tienen un método científico como para hacer valer que aquí se necesita tal o cual cantidad de, de personal de enfermería y que no, no admitan hacer un trabajo que no les corresponde porque tienen mucho más tarea importante para hacer y bueno y, y, y en y más o menos este ese tipo de cosas que hacen que las personas este, sean bien atendidas y el trabajador no se sentsarme porque esto preocupa ya el trabajador después de la pandemia ha quedado con, con afecciones importantes. Yo he tenido oportunidad de hablar con grupos, yo hago trabajos de, de prevención en salud mental, y he hablado con trabajos de grupo porque la gente ha quedado normalmente, ¿no? Porque en estos tiempos es normal estar mal, porque han pasado cosas muy fuertes. Lo que está muy mal, que se le permita a las instituciones que te asplíen a ese personal. Sí. Eh, está muy mal. Eso. Es como el aplauso no que nos dan y, y, y toda claro. esa todas esas cosas que nos están ayudando que nos ayudan que nosotros somos la primera línea pero en el momento de, de, de evaluar y gratificar a la primera línea nunca se va nunca se no. ve esas cosas no eso es muy triste es muy triste porque porque hace mucho mal y lo peor es que datarnos dando la sensación que tampoco quieren cuidar al usuario porque sí, sí. también en consecuencia no es solo el trabajador que se enferma y está mal sino que la atención del usuario va a irse deteriorando. Vos tenés un personal capacitado, un personal que, le, que, le, que lo continentás, que lo, lo, lo cubrís, lo, lo tratás de enseñarle, eh, respetás sus horarios, respetás sus descansos, respetás, lo, lo respetás. La palabra es respetar, que es lo que nos están haciendo. Ese personal va a estar más comprometido con su tarea, porque lo puede, porque es un ser humano y también le duelen las cosas. Y si está comprometido con su tarea, la atención de su usuario va a estar mejor asegurada, es con un trato mejor. humanizado, que es lo que precisamos hoy en día por favor, el mundo nos está enseñando que necesitamos ser más solidarios unos con otros, y más humanizados, y un trato humanizado porque el que está enfermo es el que necesita de los otros entonces eh, es complicado, viste porque si no nos ponemos de punta yo creo, y he aconsejado a varias este, compañeras licenciadas que me han preguntado cosas y otras enfermeros que eh, el camino es acercarse al sindicato, el camino es luchar junto con el sindicato porque... La historia ha demostrado que no nos regalan más, siempre hay que estar arrancando las cosas y eso es importante. Es importante porque hay muchos trabajadores atrás de eso, es importante arrancar un descanso más, es importante porque esos es salario. este y es importante que el trabajador sea respetado y pueda tener sus espacios de, bueno, ver qué pasa y cómo, cómo está funcionando. Este... Eh, hay mucho para hablar, de viste, yo no lo, sí. puedo hablar y no y sí, paro. No, pero está bueno un paneo que hiciste y bueno, eh, bueno. evidentemente eh, es importante todo lo que estás mencionando eh, y bueno, es, también es la voz de tuya, que sos una referente también dentro de Ascasmo y dentro de los corredores de, del sanatorio 2 del 1, de, de, del 3, de, de toda la institución, de todo, y muchas compañeras que aún siguen trabajando, así que bueno, te agradecemos la La participación como siempre que se pueda repetir también. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, yo muchas gracias este a ustedes y me gustaría despedirme con una frase de una este de una teórica de la enfermería que es Jean Watson en la enfermería de hoy en día <coughs> que me gustaría dejar de, de que entiendan mis colegas profesionales que en esa es la dirección que nosotros tenemos que tomar, que tomar. Si me permiten se las leo. Sí, claro. Sí, dale. ¿Ya? ante el riesgo de deshumanización en el cuidado del paciente a causa de la gran reestructuración administrativa de la mayoría de los sistemas de cuidado de salud en el mundo, se hace necesario el rescate del aspecto humano, espiritual y transpersonal en la práctica clínica, administrativa y educativa de los profesionales de enfermería. Bueno, Sean Watson. El gracias. cuidado de nosotros mismos es un caso previo al cuidado de los demás. No olvidarse de eso. Bueno, muchas gracias, Luz. Bueno, un abrazo enorme y bueno, arriba a los que luchan, compañeros, a las órdenes y mi corazón siempre está puesto en la estampa. Muchas gracias. Bye. Bueno, bueno, sí, sí, pasa que también el, el, el desde el COVID para acá que se, sí se profundizó ahí, pero la mecanización y la productividad en la salud ya se venía planteando hace hace, hace tiempo. Mu mucho sí. tiempo se está cambiando, ¿viste? De a poco, ¿no? Y se está cambiando los los métodos, las situaciones, te empiezan quieren cambiar el, el tema de las 6 horas, ¿no? ¿no? Que tanto se logró que ahora te lo quieren cambiar. El destajo, ¿no? ¿Cuánto sabemos que hay en eh, varios luz el como se diga este sectores que hacen al estajo entonces como podemos mantener eso o seguir colaborando en ese sentido porque si hablamos de humanización o sea qué qué producto vende la institución El producto que vende la, la institución ese que sale en, en la tele En el vez. marketing, exacto sí, bueno, porque, a, ¿Hacia eh, qué está dirigido? Hacia el barabara de la humanización luego después te encontrás con todas estas situaciones Que es lo que más o menos explicaba Luz Sí, total Y otro tema que queríamos hablar Era el tema de las titularizaciones Que ayer en la Dinatra se nos entregó eh, un un papel diciendo que se titularizaban a 12 compañeros y compañeras de enfermería de farmacia, perdón, y de las vacunadoras y que bueno, para ese tema queríamos hablar con, con Sonia, que es la presidenta, para que explicara un poco mejor todo este tema, que la gente se enterara de cómo viene cómo viene llevando el sindicato el tema de las titularizaciones, cómo Mirá, yo estuve, eh, y cómo juegan, ¿no? Eh, Tienen una manera de jugar muy muy rara, ¿viste? Una manera de jugar, de, de hacerte sentir que, que te llevan, te traen, mm. te dan un poquito, te sacan otro. Sí, y, desgaste, ¿no? Total. El famoso, como siempre jodemos, el, eh, te anota y después te digo. Ese te, te desgasta, te desgasta. Pero bueno, está, pero se lograron esas 12 titularizaciones que para nosotros eran despidos. ...porque son compañeros que eran titulares y, y les habían sacado la guardia... ...ellos te lo decían como algo de guardia, pero era un despido... Eh, ...era un despido... ...bueno, que vamos a hablar con la negra... ...negrita, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Hola... Impetable, por suerte, ¿cómo estás, Javito? Y acá estamos, haciendo el aguante a, a, a acá, en la, la radio... <risa> Qué placer escuchar a Luz... La verdad es que toda una, una clase eh, que deberían recoger eh, sin duda quienes gestionan la institución y, y este y entender un poquito de qué se trata ¿no? eh, la atención el rol del equipo de salud este, que nosotros no fabricamos botellas ni tornillos sino que este Trabajamos con gente que está enferma y que no viene en un paseo, sino viene una institución por razones de salud, ¿no? este Pero fue un placer escuchar a Lucy y que nos nos ilustrara con sus explicaciones eh, cómo esto no se trata de contar uno más, uno menos, sobre acá. que Es la forma en la que cuentan los directores, ¿no? Miren en 10 minutos, este no saben de qué están hablando porque están atrás de un escritorio y muy lejos de la de la función de, de la asistencia, ¿no? A veces estudian mucho, ¿no? estudian estudian, pero la parte humana, que es lo que Luz me parece que uh -huh. fue lo que recalcó, ¿no? en la uh -huh. parte humana de, de enfermería, de las nurses, de, de todo, porque todo del de equipo de salud. Claro, entonces uh -huh. esa parte humana no no se estudia, se es lleva sí. adentro y y es la manera de que ellos ven todo por plata no ellos la plata la plata la plata no no hagas reclame porque me, me sacas sus eh, afiliados plata plata entonces no ven el, la otra parte me parece sí y, y en el eh, hablando del tema de, de la dinatra y la importancia de, de la defensa de los de las negociaciones colectivas eh, es tan cardinal que hace que lo que se acuerde en los convenios colectivos deba ser cumplido. Nosotros okay. cuando vimos toda la discusión por la por la por la titularización de los compañeros que quedaron sin guardia, es porque independientemente de los nombres y apellidos que los tienen, eh, lo que pasaba acá o la importancia que tenía esto era que si esto se convalidaba significaba que el laudo estaba para ser usado cuando quiero y cuando no quiero lo dejo al costado. Y eso es lo que nosotros como sindicato no podíamos este, permitir, porque si permitías en este aspecto, ganaba la flexibilización absoluta, ganaba que se metan las obligaciones eh, donde quieran. Entonces había que dar la discusión y la dimos, había que dar la pelea y la dimos, había que posicionarse como nos posicionamos en la asamblea, y había que posicionarse como nos posicionamos en la discusión y en la negociación. Con todo lo que se imaginarán los compañeros que implica negociar, discutir y defenderlos argu con argumentos sólidos eh, el derecho a que en este caso los compañeros que desde mediados de agosto, en el caso de los compañeros de farmacia, los dejaron de un día para el otro, sin importarle lo que significa para un trabajador, que vengan un jueves y te digan trabajás hasta mañana viernes y después cuando cuando pueda te voy a llamar, cuando te necesite te voy a llamar porque no te estoy despidiendo. ¡Qué perversa que es la empresa! ¡Qué forma tan cruel de manejarse con las necesidades, los problemas individuales de los trabajadores, la angustia que vivieron esos compañeros durante todos estos días! la guita que te sacan de arriba de la mesa, porque te la sacan de arriba de la mesa, porque el presupuesto vos ya lo tenés este hipotecado, porque el salario que tenemos no nos alcanza, y que de un jueves vengan y te digan, trabajás hasta mañana y después no, después esperá que te llame, pero mirá que no te estoy despidiendo porque soy muy bueno, ¿no? Eh, realmente es muy perverso. Logramos... Eh, con comunicaciones todo el tiempo con los compañeros logramos en las negociaciones revertir esto y decirle a la empresa que hay cosas que no pueden hacer. Arrancamos una actitud del gerente de gestión humana diciendo en la negociación del 31 si sí tienen los derechos pero no tenemos trabajo para ello. Por lo tanto esperemos que acepten estar en la bolsa de trabajo y si no pagaremos la indemnización le dijimos, no señor, eso no es así las leyes están para ser cumplidas y lo que usted tiene que hacer es incorporarlos inmediatamente y titularizarlos es más, nosotros entendemos que los trabajadores que estuvieron durante toda esta quincena sin guardia les tendrían que pagar el sueldo pero lo que teníamos que discutir ahí era que los incorporaran logramos en el día de ayer que se impusiera la lógica sí y que se nos comunicara tres horas antes de la instancia del día de ayer a las 15 horas que los compañeros iban a ser titularizados. La alegría inmensa de cada uno de esos compañeros, que ahora sí voy a decir sus nombres porque importa, porque son seres humanos, porque vivieron una angustia infinita, la alegría infinita de Fabiana, Paola, Lorena, Dayana, Carmen, Richard, Camilo, Camila, Franco... Alexandra, Ana, Melisa y Nadia fue nuestra alegría, pero lo más importante de que esos compañeros inmediatamente tuvieran el horario en el cual se tenían que reintegrar hoy a trabajar. Lo más importante es que ellos hoy estén acá, que estén contentos, que estén que hayan recuperado su lugar de laburo, es que todos los otros que iban a venir no pueden no los pueden cumplir. Todos los otros nombres que iban a seguir a esta salida de que ahora no tengo trabajo para ti, no lo pueden seguir haciendo, eh, llevar adelante. Que la ganamos, y esto se gana peleando, se la ganamos porque teníamos razón, que la ganamos porque el Ministerio tiene que decir que los convenios colectivos están para ser cumplidos, y se lo ganamos porque se peleó. Y eso es lo que nosotros decimos, salud a esos 12 compañeros que acabo de nombrar y que hoy ya están trabajando. a Casmo por haber dado la pelea. Esto sigue y continúa. Estamos en un, en una en una encrucijada muy grande que tendremos que pelear colectivamente todos, que las Casmos somos todos, es una realidad y que los trabajadores afiliados a este sindicato vamos a tener que salir a defender nuestro puesto de trabajo porque la reestructura lo que encierra es que quieren eliminar muchísimos puestos de trabajo. Por eso este festejamos la, haberse la ganado ayer, pero sabemos que tenemos que seguir peleando inmediatamente y que precisamos a todo el colectivo de pie dándole pelea a esta patronal con este grado de represión y hostigamiento que tiene que intenta arrasar con todo, ¿no? Sí, por eso ayer mismo también después que... Perdón, Sonia, pero que ayer mismo, después de la dinatra que salimos, salió salimos sacándose en, en las aplicaciones y en todas las redes, que los compañeros, suplentes, vuelvan a mandar todo en el correo de afcasmo que uh -huh. vuelvan a mandar todo, ¿no?, eh, en qué año entraron, nombre, fecha, todo, para de vuelta, por tercera vez... Eh, eh, reenviárselo a la empresa Y esta vez se lo vamos a reenviar Al Ministerio de Trabajo Porque se ve que las cosas que reenviamos al, al, A la empresa No sé, se fuman o, o se pierden O no las toman en serio Que me parece que es esa Pero que bueno, que decirle esos compañeros que Que que están ahí, que no no es que hayamos no se hayamos olvidado y que esos compañeros son los que fueron a la asamblea y que fueron a las manifestaciones ahí a policlínico y asilo, ¿no? Que fue una cosa muy importantísima que la empresa, que los directores no vieran a hacer eso, que que se dan cuenta que estamos unidos y que bueno, que esa es la manera que tenemos de luchar todos Yo creo que esa es la diferencia, además, ¿no? Porque las razones están y la empresa va a dilatar lo que hablábamos ahí, el juego al desgaste, ¿no? Pero cuando hay un colectivo que acompaña, ¿no? Como fue en estos últimos casos la asamblea, la movilización y, bueno, y cómo se fue determinando las siguientes este, acciones que se llevó a cabo ASCASMU, Digo, fue lo que lograron en parte todo esto, así que es un gran logro para Ascasmo, estos 12 compañeros reintegrados, porque es así, evidentemente, son, son 12, 12 compañeros que se reintegran a su laburo, que evidentemente no iban a cubrir todo esos lugar y van a generar otra problemática más ade además, porque ya se aprovecha todo, así que bueno, eso es lo que tenemos que desde acá en más ir fortaleciendo eh, las medidas que vayamos a tomar. Exacto, y además este saber que podemos ganar o podemos perder porque a veces nos enfrentamos contra grandes este poderes no pero si no damos la pelea seguro perdemos eh, y eso es así cada vez que cada cosa que hemos conquistado que es lo que escribe lo que está escrito en el laudo fueron conquistas que nosotros la, la lograron otros compañeros este que nos antecedieron que dieron la pelea y que lucharon Nuestra obligación es pelear porque no te la saquen. Y nuestra obligación es pelear por mantener los derechos conquistados y por ganar los próximos. Y por eso no hay nada que hayan logrado los trabajadores que no haya sido con pelea. Y, y esa es la esa es la, es la que tenemos que seguir haciendo. Sabemos que vamos a tener este que, que, que defender nuestros puestos de laburo, sabemos que vamos a tener que defender este nuestros derechos, pero estamos ahí, estamos dispuestos a, a, a, a pelearla. este Esto continúa, eh, pero no haber permitido que se vulneraba groseramente el laudo es una cosa, pero profunda satisfacción, tenemos todos, ¿no? Y, y bueno, hay que seguir. Este, eso que decía el COCO, estamos pidiendo nuevamente a todos los compañeros que todavía no han sido titularizados, que nos manden los datos, porque tenemos el día 9, otra instancia, eh, la DINATRA, y bueno, la pelea por el cumplimiento de los acuerdos colectivos están arriba de la mesa. Y entonces queremos, es más, pedimos una instancia con el director nacional de trabajo por el tema del respeto a los convenios colectivos por el tema de este de la, de la reestructura por por todos los temas que atraviesa eh, eh, en este momento los trabajadores del casmo no bueno gracias Sonia por por todo este análisis por bueno por informar por informarnos también evidentemente y no sé coco si tienes alguna pregunta no era la pregunta más que nada era decirle que bueno aunque que, que... Estamos todos ahí a, a, al apoyo del sindicato, hoy estoy hablando con gente de Sanatorio 3 y decía en principio de la, de la audición que hay hasta 12 compañeros delegados al comité de base, que eso es muy bueno, que, que, el, eh, que el compañero está viendo en, en el sindicato el respaldo y que lo estamos estamos logrando entre todos la unidad, ¿no? de la lista 73, la lista 1 de mayo, la 8... Eh, digo, a ver, hay una unidad que eso lo están fortaleciendo y, y bueno, está y, y quería quería ver eso, quería mostrar eso también, ¿no? Y son momento para demostrarlo, ¿no? Porque si no, todo queda en palabras que se lleva el humo, el viento y la polvareda del tiempo, ¿no? Total. Bueno, Sonia, ¿algo bueno. más así? O... No, este, eh, gracias por la llamada y espero que mañana tengamos una excelente votación del Comité de Base de Sanatorio 3. Este, que va a ser parte de otra gran este fiesta que tendremos en el día de mañana. Gracias por llamar gente a luego. Ya. Te mando un, un beso, día. chao chao. Pues me hace casamento Ángela de Mondragón. Escuchad de vuestro esposo las grandezas y el valor. Le sumediconrado por la gracia del Señor, que tiene muy buenas letras en el cambio y el bolsón. Quien no os lo pinto cobarde no lo conoce y mintió.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 No te amas tan solo Pizarro presenta porque todas las quiero cantar el nuevo álbum de florencia núñez de por saber. un homenaje a la canción rochense porque todas las quiero cantar de florencia núñez disponible en disquerías y tiendas digitales las mañanas lunes a viernes en m24 a las 7 info 24 y A las 8. Mejor hablar con Mariana Abreu y Martín Rodríguez. A las 10. Tapalo con radio. A las 12. El menú del día. Escuchá distinto. Escuchá M24. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Más fácil que depositar un pedal en la red en cuarto de final de un mundial es hacer tu depósito en Habitat. Porque si sos cliente de los principales bancos del país, en Habitat podés hacer retiros y depósitos en más de 500 locales. Tus retiros y depósitos son más rápidos, seguros y están al alcance de todos. En Habitat hacemos la vida más fácil. Subí la radio. Subí la, radio. la pelota por bajo, viene Uruguay, me gusta. Se mata de lejos, al arco. ¡Oh! Este jueves, desde las 20.30, Perú-Uruguay. Perú-Uruguay. ¡Oh, un golazo de Uruguay. Una gran recuperación, un buen contragol. Con el equipo de Por Decir Fútbol, por M24. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escuchá M24. 97.9 FM Montevideo 102.5 FM Maldonado La FM con identidad uruguaya Escuchad de vuestro esposo las grandezas y el valor Él sume un honrado por la gracia del Señor Que tiene muy buenas letras en el cambio y el bolsón Bueno, escuchando el romance satírico de Paco Ibáñez, ¿no? Como de cortina, ¿eh? como ¿eh? Viste nah. que siempre hay oyentes eh, que nos siguen porque son compañeros, como, y el caso también de compañeros eh, de muchos años, como Rubén Ocampo, que manda un saludo a Luz Vázquez, ¿Qué? y que se acuerda del Pancho a Morena. Ahí va, un a saludo a Rubén. Después tenemos otros mensajitos como el de Pablo, que nos dice, eh, a ver... Ulises, digan que en, el, que en un rato sale un tutorial de cómo votar en los comités de base. Dale, esperá que lo digo. Dale. En un rato sale un tutorial que va a decir cómo votar en los comités de base. Bueno, palito ya te mandamos <risa> el, el mensaje. Y vamos arriba porque palito está a full con eso, con el tema de, sí, de aplicación. Y mañana va a estar de las 8 de la mañana, o me parece de las 8, él me dijo 5 y cuarto, 5 y media de la mañana, de ya antes. Sí, ya iba a estar ahí en, en el sindicato. 3 menos Sí, pero prepara el mate, tiene que prender ah, la quematuti. Prende la quematuti, qué lindo, ¿no? Sí. Bueno, hablando un poco en serio, entre comillas, eh... Ayer hubo una reunión con, en el Consejo del, del CASMU y estuvo la mesa representativa de la FUS De la Federación Uruguaya de la Salud Sí, ¿no? que integraba en esa, en esa mesa estaba había ido Soraya La Rosa, Jorge Bermúdez y una compañía un compañero más que no sé los nombres pero bueno, estuvieron ahí por todo el tema este que CASMU está en conflicto y todo el tema de reestructuras y, y el Pepe, ¿no fue? No, no sé Bueno. No, un compañero me parece que no, no lo conozco La próxima vez lo, le preguntaré el nombre eh, Y bueno, y entonces por este tema hablamos con la gente de la FUS y, y todos los pasos que va a seguir la FUS Y nos dio su total apoyo, como siempre ha sido Y bueno, por eso queríamos hablar con el secretario, secretario general de la FUS El compañero Jorge Bermúdez eh, Buenas tardes Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Como andan, un saludo a las compañeras y compañeros trabajadores de AFCASMO. Bueno, muchas gracias Jorge. Eh, queríamos saber más o menos cómo, cómo cómo está la cosa, qué es lo que la FUS eh, eh, está que análisis está haciendo, ¿no? Claro. Porque eh, evidentemente también la Negra hacía en su argumentación, en su análisis, bueno, que se de una forma u otra se cerró una puerta para no generar el precedente también, ¿no? En esta instancia en el ministerio, en esta tripartita donde la FUS también estuvo presente. Sí, en la en la tripartita siempre hay un, un compañero de un compañero representante de la FUS que que siempre es es, es bueno y siempre trae de otra manera, ¿viste? Que Te miran de otra manera a veces. Parece, parece ¿no? O, o no lo quieren hacer entender, pero lo hacen. Bueno, eh, Decime, Jorge. La situación es, es compleja porque tiene varias puntas, ¿no? Eh, yo no, no estuve en el Ministerio de Ayer. Yo ayer de tarde estuve en la Junta Nacional de Salud, de la cual soy el representante de los trabajadores electo por el PICNT. Y nosotros... Eh, ...lo que denunciamos fue lo que acordamos en la mañana o al mediodía... ...en la reunión con eh, los compañeros consecutivos de ASCA. Mm, allí participaron, para para visitar las dudas... ...participaron la compañera secretaria de organización, Rosana Lombardo... El compañero secretario de las Internacionales, Pablo Alverro, y quien habla. La compañera Sara Villara Rosa es integrante del Consejo Directivo Azca, además de integrar el Consejo Central de FUS, por lo tanto, eh, lo que correspondía fue lo que hizo, es el Consejo Directivo Azca. Eh, fue una reunión larga y prometuosa, sobre todo porque... Eh, a ver, hay, hay dos aspectos, según yo entiendo, de esta situación. Parte de eso se discutió en el Ministerio de Trabajo y otra parte en la reunión de la eh, Junta Nacional de Salud. Y quedamos en volver a conversar. Eh, lo que quedó fue una, un diálogo permanente entre la FUSI y, y AFCASMU para acordar eh, acciones a seguir en función de esta realidad. Esta realidad que, como decía, tiene dos partes. Hay una parte, por lo menos parece así, que es que Casmu, la empresa CASMU no está titu titularizando 200 trabajadores y, por lo tanto, como plantea AFCASMO, lo que está haciendo es despidiéndolos. Y por lo tanto allí el planteo tiene que ser la titulización de los trabajadores, no no, no tanto por el convenio colectivo firmado, porque el convenio colectivo firmado el año pasado, los cinco meses de lucha, establece en un punto cuando la defensa del empleo que las empresas no pueden despedir trabajadores por motivo de reestructura durante el año 2021, sino porque hay un convenio colectivo firmado en el año 2012 que tuvo de distintos tiempos de aplicación, que establece una serie de guardias, que un suplente mejor suplente tiene que cumplir para alcanzar la titularidad desde, desde nuestro punto de vista lo que hoy está haciendo hasta es incumplir ese convenio colectivo el convenio colectivo hoy digo desde el año 2000 2012 2015 que se fue explicando sucesivamente hasta el 2015 2015 eh, el segundo aspecto que eh, Bueno, el segundo aspecto estaría relacionado con la infraestructura y si efectivamente en el fideicomiso que el gobierno le otorgó al CASMU existe una cláusula que establezca que como parte de ese fideicomiso una una medida concreta es el despido de trabajadores si eso fuera así no solo, no es, no solo eh, se estaría incumpliendo con el convenio colectivo firmado el año pasado, que culmina el junio el año de viene y que establece eh, la, la no posibilidad de despido por la estructura de trabajadores sino que además sería una clara señal del poder ejecutivo La que va un gobierno neoliberal que ha llegado con una política de un ajuste social en contra de las grandes mayorías populares, que lo ha impulsado eh, a caballo de la pandemia, y si no miremos los índices de desocupación, si no miremos los, la cantidad de gente que comienza ya populares, si no miremos la caída salarial que se ha dado, y miremos lo que son las perspectivas hacia el año que viene, en donde el problema del empleo va a seguir siendo el principal de los problemas que vamos a atravesar los uruguayos. Por lo tanto, eh, lo que ahí está en discusión, y nosotros hicimos este planteo en la Junta Nacional de Salud en la tarde de ayer, es si efectivamente ese fideicomiso eh, dice... O refiere a este punto es decir como condición para que se otorgue una un tramo ese fideicomiso porque se, se otorgaría entramos aunque fideicomiso no, no conocemos el documento si uno de esos elementos es el de pido trabajadores bueno allí se nos dijo que no está presente eh, participa el miembro titular y de la Junta de Salud, el Ministerio de Economía, o sea, el Poder Ejecutivo está representado por el Ministerio de Salud Pública, por el BPS y por el Ministerio de Economía. Participan las empresas con su representación y los trabajadores con nuestra representación. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio tanto de Salud Pública, donde ayer asumió un nuevo presidente que casualmente fue contador del CASO en su momento, y eh, por medio del representante del Ministerio de Economía, nos aseguran de que eso no es así y de que no hay ningún condicionamiento vinculado al tema de empleo y reconocen que el convenio firmado tiene por la FUS el año pasado y la cláusula respecto al primer año en la estabilidad laboral evitando los despidos por la estructura se mantienen todas sus términos hasta que culmine el mismo así que eh, aquí lo que hay que hacer es volver a conversar con la dirección de Kafka volver a cruzar información y definir eh, el paso los pasos a seguir los compañeros los compañeros Ayer nos informaron que habían pedido una reunión con el director, nacional, perdón, con el inspector nacional de trabajo, y a nosotros nos parece que o con el, el inspector, o con el director, o con el propio ministro de trabajo hay que tener una reunión para dejar claro, bien claro, el punto. Si la cuestión está hoy ubicada en que el casco, incumple el convenio colectivo del año 2012 y no está titularizando trabajadores que deben ser titulares porque han cumplido con todos los requisitos establecidos para hacerlo o si lo que hay es un incumplimiento del convenio eh, colectivo firmado el año pasado en donde el CAMU está despidiendo a trabajadores a caballo de la reestructura y ahí el gobierno debe sostener lo que dijo ayer es decir Eh, no es condición del fideicomiso y por lo tanto tiene que ser el propio gobierno el que obliga al CASMU a reintegrar a los trabajadores que piensan despedir o impedir los despidos directamente, justamente para no este, violentar el convenio colectivo firmado. Esa es, según entendemos nosotros y a esta altura de la tarde de hoy, ¿En dónde estaría ubicada la situación por supuesto ahí puede ser agrega todo lo que significa el detrimento de la calidad de atención eh, la, la forma como el campo está implementando esta, esta situación bueno eh, es donde el punto de vista de lo que hace a, eh, el incumplimiento del convenio colectivo para nosotros, lo que está incumpliendo es el convenio colectivo que habla la titularización de los trabajos de suplentes luego que cumplen toda una serie de requisitos para ser titulares o está incumpliendo el convenio colectivo firmado el año pasado en el punto que habla con respecto al tema del empleo, que insisto y esa no es casualidad el punto 5 de las resoluciones del y en el Congreso de Fuentes, fue hace poquitos días, establece como un elemento principal la defensa del empleo. Defensa del empleo que, bueno, eh, el empleo está amenazado, en virtud que le, que la desocupación en el, en el Uruguay se sigue profundizando, que los salarios siguen cayendo, y que, por lo tanto, sigue habiendo un desplazamiento ya a esta altura de 50.000 usuarios que se fueron del sector eh, privado al público. Y esa caída de usuario, claramente las empresas de, de, de profundizarse no van a intentar generar política de ajuste sobre para que los trabajadores paguemos esas cuentas y allí vamos a, a tener una situación claramente de conflicto. Pero bueno... Es eh, eso es la perspectiva ahora en lo que está la situación nos parece que es en lo que eh, bueno nosotros relatamos recién capaz que es difícil de, de comprender o no pero esa es un poco la situación y lo que hay que dilucida es efectivamente cuál es el incumplimiento que está haciendo el campo que está que está incumpliendo los acuerdos está claro ahora no está claro ¿Cuál de los acuerdos está incumpliendo? Si el fideicomiso o si lo que está incumpliendo, que a mí me parece que, que va por ahí, eh, es el convenio colectivo que establece eh, que luego en tanto tiempo y de tantas guardias eh, trabajadas, un al suplente debe ser titular. Sí, está bueno también que el gobierno también dé una... Ahí un, también un falla al respecto, no por de vasar cómplice evidentemente si si sigue dejando las aguas como están. También otro dato importante es eso, esos 50.000 eh, usuarios que se trasladan también va a generar una problemática en el sistema de salud yéndole al el sistema público. Va a empezar entonces el tema de salud pública, ¿no? Eh, es decir, estamos acá en el mismo barco, digamos, eh, eh, tanto los trabajadores de la salud privada como los trabajadores de la salud pública, como los usuarios, es decir, esto es algo que va más allá y tiene que ver con bueno, con eso a Que, bandera, que fue el Sistema Nacional Integrado de Salud que bueno, en parte también hay que ver si se quiere mantener, desmantelar o bueno o mejorar, eso también se va a tener que decidir Dependerá del, de, del Ejecutivo también Jorge, te, te agradecemos la, la charla que hayas hablado y bueno, estamos en contacto para cualquier otro momento, si te parece Yo encantado eh, con mucho gusto Y sobre todo esto, ¿no?, que aquí hay un camino común, como no puede ser de otra manera. Eh, independientemente de lo que cada uno crea sobre cuál es este, la estrategia definitiva, eh, aquí hay un camino común, que es que se tiene que, que seguir, donde lo que tiene que haber es, como ha habido hasta ahora, un... Eh, una apuesta en marcha en práctica de, la, de acciones comunes este entre la federación no muy su filial una de sus filiales en este caso af eh, que es la, la forma de la mejor forma de enfrentar a esta situación y eso lo que requiere es madurez este independientemente de lo que cada uno piense y de la diferencia que tenga porque, a ver es es bueno, porque uno no acá no Ninguno somos tontos, y resulta que del día a la noche, eh, cuando uno piensa distinto, se han dicho muchas cosas, este, eso no existe más. No, no, eh, existe ahora, lo que cada uno tiene que tener claro ahora, lo que decíamos otro día, es que lo que hay que hacer es empujar hacia el mismo lado. El mismo lado tiene que significar eh, la, evitar eh, que el despido masivo en plazo de la ¿no? evitar la profundización de la caída de los niveles de atención a nivel de la salud y en general planteando un, un fuerte debate y planteando una fuerte estrategia de confrontación con un gobierno que a nosotros no nos queda ninguna duda. Es neoliberal, es propatrenal, defiende las intenciones de los va por la caída de los salarios mínimos, de los trabajadores, los despidos, el desempleo significa que el salario caiga y eso es fundamental para los objetivos de esta gente, donde además hay que recordar que aquí las clases de los terratenientes, los ganaderos, los productores de soja, eh, toda esa gente de, de madera ha hecho muchísimo dinero en este en este momento de, de pandemia. Así que este no se le ha tocado ni un solo peso para que contribuya a la salida a esta situación de eventual post pandemia en donde en eh, la crisis económica y social eh, hoy la están pagando exclusivamente eh, las grandes mayorías populares afectadas por por esta política a nosotros no nos queda duda y tampoco nos queda duda que su objetivo es eh, vulnerar todo lo que pueda y debilitar todo lo que pueda el Sistema Nacional Interno de Salud para que la salud siga siendo efectivamente un gran negocio y, y cada vez menos un derecho social de la gente. Así que bueno, en esa perspectiva es que nos encontramos juntos y en esa perspectiva es este la que debemos recordar y ver este, en los próximos días eh, cómo, cómo, cómo se establece para... para bueno Para, para lograr estos objetivos en primer término, que significa evitar los despidos en, en el bueno, bueno, muchas, muchas gracias. gracias Jorge Vamos mío, que pase muy bien Dale, Ay, y bueno, la idea era es? esa ¿no? Que, no, que no sigan avasallando los derechos del pueblo en salud y menos los de los trabajadores una, y, perdona sí. Javi, una cosa rápida el 11 de septiembre eh, se hace eh, por el tema de cultura el 11 de septiembre un asado con truco, hay que anotarse en Afcasmu, en el correo Bueno, se suspendió el teatro de los gurises porque levantaron la, la obra del teatro, así que por eso se suspendió a pasar la bola, a avisar. Eh, un saludo a Cristina, a mi compañera, que me, en cualquier momento me va echa. a matar. Sí, me de, echa. por eso la Sí, por eso le tengo que mandarle un saludo. Sí. Otro, un saludo a un amigo que estamos arreglando un tema de que él vende piedras, sanaciones, toda la parte de Reiki. Estamos haciendo como un convenio para que vayan a comprarle piedras y, y si dicen el nombre de Afkasmu van a tener un 15 hasta o hasta un 20% de descuento. Pero estamos arreglando la parte esa con el compañero Nachito piedra se llama. No, en serio sí. <risa> La sucha de Rample Y no, no, no, movilizaciones No, no, es, otro, no es, otro, ah. es otro Bueno, un saludo a todos y, y esperemos que haya sido De vuestro Sí, eso, agrado, vamos <risa> arriba Nos vemos el jueves que viene no nos escuchamos ¡Adiós. Dale, a Fuerza Alquimia Esto fue Salud en Movimiento.